Hola a todos, yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Hoy voy a grabar un episodio extra, no contaba con él eh, antes de empezar mis clases de inglés, pero es que, bueno, uno de los oyentes del podcast es Álvaro Santos y es entrenador de natación competitiva. Ayer estuvimos hablando por Twitter... <coughs> y le pedí, oye, pues eh, envíame un audio porque esto que que me estás contando es súper interesante y de lo que estábamos hablando era de por qué existe esa confusión entre crawl y estilo libre que son eh, nombres distintos y bueno, pues me ha venido a contar de dónde puede venir toda esta confusión y un argumento más para esgrimir eh, eh, a favor de, del nombre de este estilo, este estilo particular que que os contaba ayer que venía de las islas Salomón y que se popularizó en Australia. Os dejo con el con el audio de Álvaro y bueno, pues desde aquí muchas gracias Álvaro porque con este tipo de cosas es con las que bueno, pues entre todos vamos haciendo esto y vamos aprendiendo. Yo no lo sabía esta distinción, tampoco sabía exactamente cómo funcionaba la prueba que os va a contar ahora Álvaro y la verdad es que está muy bien saberlo. Un saludo y ahora ya sí que me despido. Hasta pues eso, primera segunda semana de octubre cuando ya haya terminado el examen y bueno pues con un poquito de garantías de no tener que volver a meterme la traca. Hasta luego. Hola Gabriel, acabo de escuchar el capítulo de de Australiano en el que habla sobre el estilo Kroll y quería puntualizar un par de cosas para que cuando vuelvas a tener que discutir sobre sobre el estilo crawl o estilo libre eh, puedas hacerlo aún con más con más convicción pero antes darte las gracias por comentar sobre este tipo de temas y, y las cuñas de, de natación que vas metiendo siempre en cada en cada capítulo eh, bueno hablando ya sobre los estilos de natación Todos creo que tenemos claro que se distinguen los cuatro estilos, o al menos son los que los que más oímos, que son mariposa, espalda, braza y crawl. Eh, el estilo libre es algo que está ahí, pero no tenemos muy claro si es un estilo o es una modalidad. Digamos que realmente no es un estilo como tal y sí es una modalidad en, en la natación competitiva. Me explico. En las pruebas de, de los tres estilos que no son el crawl, mariposa, espalda y braza, eh, se debe completar la prueba completa a, a ese mismo estilo. Es decir, si yo tengo que nadar eh, 100 metros a mariposa, pues todo el mundo tiene claro que los 100 metros se, se tienen que, que completar a mariposa. Pero cuando una prueba son 200 metros libre, eh, todo el mundo da por hecho que la prueba Se tiene que nadar a, al estilo crawl, pero no es cierto. Según la normativa, eh, el nadador podría nadarlo a cualquiera de los cuatro estilos con la única restricción de que no podría cambiar de estilo a mitad de un largo. Es decir, tendría que completar el largo completo para cambiar de estilo. Es algo raro porque realmente no no se suele ver y, y casi en el 100% de, de las ocasiones Los nadadores en las modalidades de libre, nada a crawl, por ser este un estilo más rápido y más eficiente, pero, eh, como digo, eh, legalmente podrían hacerlo. Como curiosidad, eh, hace un par de años, Mireia Belmonte, que, que creo que es la nadadora española más, más más conocida por todos, en una competición de no mucha relevancia aquí en España, en la prueba de 800 metros libre, la nadó completa al estilo de mariposa como como modo de preparación para sus sus pruebas de 200 mariposa bueno pues eh, que espero que queda ya quedado un poquito más claro un saludo para todos y nos escuchamos por aquí